Are mi tierra ca el que bebe de tu vino da sueño y pierde pena el que bebe Gana sueño y pierde pena Esa voz inconfundible es la de Inés Rinaldi Por supuesto, en el comienzo del programa yo contaba que estuve el viernes en la Biblioteca Café Que lo disfruté muchísimo, que estaba lleno y me encantó que estuviera lleno Y lleno de entusiasmo y lleno de reconocimiento Hacia una figura como Inés Rinaldi que tiene una trayectoria maravillosa Y que hace un espectáculo lindísimo Pero además, para la gente que no puede venir a Buenos Aires a ver el espectáculo Estás presentando un disco Ay, Bienvenida, razón, Inés todo lo que me decís, por Dios Ya Pero me da cierto, en serio. un si montón no, no de vergüenza no, no. Eh, Bueno, mil gracias Primero gracias a ustedes por recibirme oh. en, en el programa Mira este espectáculo como otras cosas En la vida eh, Surgen como de la necesidad De acercarte a un público Que muy difícilmente Pueda verte Salvo por el esfuerzo propio habíamos sido convocados yo hablo siempre en plural porque quien es hacedor de todo lo que yo canto musicalmente es juan carlos Cuachi y es a quien siempre me remito para tirarle un material y decirle y que me ayude y tata ta, no entonces el nosotros es así y que forma parte de más del espectáculo porque él es el sí así en general es eh, es de esa manera desde hace tantos años otras veces fueron otros músicos pero en general es así y la necesidad decía de esto Se dio primero, en, en enero nos convocó la dueña de ese espacio, que es como vos dijiste, es un espacio muy cálido, muy lindo. Eh, digo, agradable de estar porque es como la sensación, lo digo en el espectáculo, de estar dentro del ámbito de tu casa, uh -huh. donde podés tener la cercanía bien dada de la gente que estás como casi seguro que el que va es porque quiere escuchar y, y este, participar de ese repertorio, y bueno, que no lleva a ningún tipo de confusión, más de, de ese de querer estar juntos. Y en enero hicimos durante todo el mes un repertorio que yo también abordé en algún momento, que es sobre eh, material de Federico García Lorca. Y la dueña me volvió a convocar y dije, bueno, ahora va lo propio. Lo propio es este repertorio que desde hace tantos años yo vengo tocando, cantando, este, disfrutando. Me parece que es una pena que los autores que vos habrás escuchado, Julia, eh, dejen de estar presente porque gente que ha hecho muchísimo por toda nuestra tierra han representado bien sus provincias eh, y además han podido contar que es lo que más me gusta de, de, de cuando yo elijo un material para cantar, ¿no? Tener la sensación que eso que escribieron fue una vivencia propia, o que esos personajes yo los conocí, o que esa tierra la pude vivir, ¿no? Eh, eso es lo que me lleva. Por eso no puedo hacer un repertorio que tenga una variedad, que eh, este temática que no pase más que porque qué lindo es ese tema punto Hay una conexión muy personal ah, en la elección de cada sí, tema. Sí, sí, sí, inevitablemente. Además, a ver, eh, yo tuve suerte de conocer a muchos de los autores y eso te da como como una calidez distinta en el momento de cantarlo, ¿no? este Tener la imagen de Gustavo Leguizamón delante de uno, tener la imagen de Marilena Walsh, este, Chabuca Granda, ¿no? son Y después, bueno, de repente abordo a Violeta Parra, a la cual no conocí, pero desde mis 16 años sonaba y sonaba en mi casa, en mi vida, ¿no? En, en mis amigos y bueno, nada, eso. Yo pensaba en la página web de, de inesa hay una cantidad de fotografías que ilustran un poco lo que vos estás diciendo ah, ahora. Sí, y sí, que es muy lindo, digo porque le da a la gente por ahí que está escuchando, puede navegar en este momento y puede conocer alguna a través de esas fotografías alguno también de estos grandes museos que, que la acompañaron, los cuales conoció. ¿no? Y sí, sí, vos sabés que llegar, por ejemplo, eh, solamente saber que un día alguien dice... Ah, yo quiero que esa niña, porque así hablan este, en la provincia, ¿no? Eh, yo quiero que esa niña interprete este tema porque a mí me gusta la versión de ella hoy día, ¿no? Claro, era en ese momento, después deben haber venido mil versiones. Eh, te hablo de eh, Gustavo Leguizamón y la Zamba Juan el Panadero. Y que él me convocase a participar de una actuación que era de él, caramba. Eh, a cantar ese tema. Yo yo no sé ni cómo entré a ese espacio ese día, ¿no? Porque es, era era un grande con toda esa diablura bien propia, pero era un, un grande y un tierno total, y su señora también. Bueno, te dejo, Julia, no, no, hablar. No, no, yo no, no, al revés, eh, justamente yo me enteré en el espectáculo de algo que, de, que no sabía, y que me parece lindo que lo compartas con todo el mundo. Eh, vos hablaste de una de una anécdota y de un contacto con un tema de Marielena Walsh, además de que haber de haber estado con ella y demás. ¿Por qué no nos contás eso? Porque a mí me sorprendió y estoy segura de que más de uno de los que nos está ndo lo va a aprender eso es muy lindo yo digo eh, una cosa que es cierta eh, haber estado desde muy jovencita al lado de escritores que yo no daba cuenta en ese momento decía no no me daba cuenta para mí era mi mamá mi tía mi hermana qué sé yo este tan grandes y, y tan trascendentes en el tiempo que Eh, hoy día y pasado tanto tiempo, digo, qué suerte haber tenido la posibilidad de vivirlos, ¿no? Porque uno va más adentro. Eh, a, a, tendría, no sé yo, que era 12, 13 años, y viene un, un tío... Y me dice, Inés, toma, esto te lo regalo. Y yo la miraba, ¿no? Y digo, ¿qué me estás dando? Y me dice, no, porque estaba caminando sola por la calle, pobrecita. Y te la traje. Vivíamos en el barrio de Caballito, en una casa muy grande, que tenía adelante todo un jardín. Y después venía el típico, la típica casa chorizo que le llamaban, ¿no? Todas las habitaciones, tata. Y en el fondo de todo estaba la cocina y el comedor. Bueno, era una tortuga esa tortuga. La nombramos Lili, y mi madre, es el recuerdo que tengo en este momento, y que ahí no lo digo, eh, mi madre empezaba Lili, Lili, vení Lili, la llamaba, y la, la tortuguita, esta Lili, que era un tamaño de tortuga enorme, venía caminando hasta el lado de mi madre, que le daba la hoja de lechuga. Bueno, esta Lili es la famosa Manuelita. ¡Ja, Porque María Elena, que venía a casa, era amiga de la familia y participaba de todo esto y le contábamos lo que pasaba y qué sé yo, hizo el, el, la canción de Manuelita, Y nadie sabe que, claro, nadie sabe sabe. Que, era, que era de nuestra familia, ¿sabes? ¿no? Wow. que haber cobrado derechos de autor la peruca. Claro. <risa> claro. Lili, Lili alias Manuelita claro. o Manuelita alias, alias Lili. Lili sí. Estamos con Inés Rinaldi aquí en el piso y nos tratamos nos tomamos el lujo de buscar un poquito en el archivo, en base de un libro que estuvimos armando y buscamos un audio del año 1985. Entrevista. La, la cara, Radio. La cara para la foto, la sí, cara sí. de Inés Rinaldi. Radio Belgrano, programa Muchas Nueces. Inés Rinaldi la presentaban de esta manera. Wow. Son, son, son Inés Rinaldi aquí en Muchas Nueces. En el año 71, creo que fue 70, no, 60 y 70. Yo hice una comedia musical para chicos. Era en la época en que yo hacía danza moderna y nos eligieron a un grupo de cinco bailarinas para ser distintos personajes, no hablados y sí interpretados por medio del movimiento. Ahí teníamos que ser conejos, tortugos, este, aldeanos, cocineros, bueno. Y yo tenía una sensación tan especial trabajando para los chicos, por lo que eran los chicos, ¿no? ¿Eh? Y descubrí un mundo nuevo en ese momento. Y siempre me quedaron las ganas de poder hacer algo para ellos, pero a través del canto. Cuando Mario me viene a ofrecer esto, y teniendo, por cierto, este material, dije, sí, bueno, Mario, si vos te animás, <ríe> yo ya estoy animada. Y empezamos a prepararlo. ¿Cuándo es... empezaron a prepararlo? ¿Y ¿Durante cuánto Estuvimos tiempo? Estuvimos preparándolo desde octubre. Y lo pudimos hacer para la fiesta que hace para fin de año siempre el Teatro San Martín, que dura dos días. Ahí eh, Kiv Stein nos dio la posibilidad de presentarlo, de mostrarlo, lo hicimos en la sala Casa Cuberta, fue hermosísimo, yo tenía un miedo que no te puedo contar, porque yo estoy acostumbrada a salir a un escenario y enfrentarme con adultos, pero no es lo mismo esto, ¿no? Esto de enfrentarse con cosas chiquititas, que lo más hermoso que tienen es ser verdad absoluta. Ahí estábamos escuchando ¡Qué emoción! <risa> ¡Estás muerta! La voz intacta La eh, voz intacta, ¿eh? no, sí, nada, sí, sí, es impresionante sí, Radio, claro. Belgrano, Radio Belgrano, año 1985 Muchas nueces, estaba ahí Celia Pagán este, Hugo Igulielmo también Era general productor del programa. General de programa Así que hay un, un regalito chiquitito Hermoso, hermoso porque A ver, estoy realmente emocionada En este momento Mario Camarano cuando a mí me convoca Eh, y digo la verdad, y yo nunca imaginé que podía abordar eh, eh, en esa sala enorme eh, eh, Martín Coronado durante siete meses un repertorio hermoso de María Elena y contextos y él confiaba ciegamente en mí. Y yo lo nombro ahora en el espectáculo. Mario hace poco se fue del, del lado nuestro... Pero yo le estoy profundamente agradecida, siempre se lo dije por suerte, por las cosas que él me, me ayudó a atreverme a hacer, ¿no? Cuando hablo de Lorca, sí. que te nombro, él también hizo la puesta del Lorca y él fue el que me insistió para que abordase ese tipo de repertorio. Bien, para darle un respiro, Gracias. ahí vamos a poner otro Muy tema, hermoso. pero elegilo, elegilo vos. ¿Cuál tenés ganas de compartir un poquitito, que sea una ráfaga? Eh, el a, número... Ay, el, no veo nada. Ah, bueno, Julia. entonces lo elijo yo. Lo elijo yo, listo. Elegí vos. Vamos con, con el que vos quieras. <risa> <risa> no, para Eso no, fue lo que vamos a ver. Esa chacarera tronca ha nacido en salavina se ha criado en las guitarras del Zoc Picachilo Díaz. La tocaban en guitarras, en guitarra y bandoneón, mandolín, guitarra y bombo y así la recuerdo yo. Julia y equipo, buenas tardes, te habla Alicia desde Villaluro y qué grato es escucharla a Inés Rinaldi en el programa de ustedes. Realmente, y esa anécdota tan tierna de la tortuga, si no recuerdo mal, en alguna de las biografías de María sino en su último libro, Fantasmas en el Parque, ella lo cuenta, de esa tortuga que, que fue la, la inspiradora de Manuelita. Gracias por tu programa, un abrazo para todos y un saludo especial para Inés Bueno, y ahí estábamos, ¿eh? Qué linda, recuerdo, gracias. Recuerdo. Muchísimas gracias. Saber que hay gente que nos está escuchando y que le gustan las anécdotas y que pasan a ser parte de, de nuestra vida, porque es así... Eh, es muy cálido, muy emotivo Y gracias señora Y vamos a decir que lo que escuchábamos Que fue por decisión unánime <risa> En realidad me encantaba Porque Eric Domer desde el control sí, Me hacía dedos, seño con claro. los dedos Pero yo con el reflejo no podía ver Por eso le dije, mandala que quieras Y era la vieja de los hermanos Díaz Sí, claro Sí y Adolfo Ávalos Adolfo Ábalos, Ábalos. Adolfo Ábalos. Eh, ¿por qué le incluiste esta, este, ¿qué, te, qué te trae, qué recuerdo te trae? Eh, no, muy simple, eh, don Adolfo es fue uno de los folcloristas más auténticos tiene mucho que ver con la parte de mi, de mi crianza porque en mi casa se escuchaba música todo el tiempo y los hermanos Ávalos en ese momento eran fundamentales digamos sí, sí, lo siguen siendo, ¿no? Sí, claro, sí, no, Además, este hombre ha sido como la joyita, hay que saber des destacar también, ¿no? la joyita de ese grupo, es decir, el, el más músico. ¿Cuándo, ¿Cuándo hiciste ese cambio? Porque yo pensaba, estuviste compartiendo con tantos grandes alrededor y formaban parte de tu vida afectiva de todos los días y por ahí no, no estaba la, la, la referencia tan clara de quiénes eran en, en, en la vida para otras personas. digo ¿Cuándo hiciste el click y te diste cuenta con quiénes habías compartido? Bueno, el primer clic lo hice siendo muy jovencita con María Elena, porque fui a ver un espectáculo, eh, bueno, fui a ver dos espectáculos que daban en el Teatro San Martín, el de Leda y María fue el primero, y entonces yo me asombraba de ver a esa figura y todos esos textos que ellas cantaban, Y esa música divina, bueno, qué sé yo. Y después fue con el espectáculo que Doña Disparate Iván Buco, uh -huh. que también hicieron, donde ella también cantaba. Y ahí tomé dimensión con María Elena, ¿no? Es decir, hasta te diría que tomé dimensión y distancia, porque yo era muy joven y empecé a tomarle la parte esta de que, uy, qué, qué respeto tan grande, lo ¿no? que me está pasando? ¿Con quién está Sí. Y después eh, yo tuve al lado una una persona muy especial, muy cálida, se llamó María Bernique, una escritora marplatense, eh, muy poco conocida, lamentablemente, y ella me hizo como darme cuenta de los personajes que yo terminaba de... de ...de seleccionar... ...porque fue amiga, por ejemplo... ...muy amiga de Castilla... ...de Manuel Castilla... ...y de Rolando Valladares también... ...y entonces me ...que vos contó, mencionas también el espectáculo... Claro, ...y lo recordás mucho... ...entonces ella me contaba historias... ...historias que habían sido vividas por ellas... ...pero al haber estado yo participando... ...durante tres meses en Mar del Plata... ...de un espectáculo en dos temporadas... ...iban a, surgiendo este historias... Y por como era María, nosotros las tomábamos como propias, ¿no? Y hay un momento que no te das cuenta, pero empezás a hacer el balance de todo lo que te fue pasando por supuesto bueno y malo, no pero lo genial es que te quedas con claro. lo bueno y cuando hablo por ejemplo de Chabuca Chabuca fue para mí un ser muy especial tomé de ella lo que era esa ese garbo, esa maravilla de estar en un escenario y poder decir de una manera distinta y nos tenemos que ir despidiendo y yo te propongo cerrar esta nota tan placentera para nosotros y seguramente también para la gente que nos está escuchando, Palcachilo Dormido para también hacerle un, un homenaje a Donat si te parece no, no, un y, y recordar que estás en la biblioteca café los días viernes a las 9 de la noche se come muy rico después se comparte con la gente y un clima precioso muchas gracias y por Reynaldés, todo muchas gracias, y también, cuachi, muchas gracias, gracias por haber estado y por este tiempo eh, a vos gracias, también es un vos placer, es. Eh. cuando pasen por Santiago caminen sin hacer ruido porque en un rincón del está el cachillo dormido bien esto nos vamos hasta el próximo domingo muchísimas gracias a todos por haber estado ahí escuchándonos